A mis amigos y amigas de este su programa de mientras el mundo gira una vez más como siempre suelo decirles para mí es un inmenso placer y una gran bendición el poder compartir con ustedes estos momentos de gracia estos momentos que dios nos da en este momento de la vida de cada uno de nosotros para poder eh, juntos eh, conocer un poco más lo que dios nos quiere decir y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Esa frase tan linda, en las bodas de Caná de parte de nuestra mamá del cielo para todos y cada uno de nosotros a través del tiempo, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Y eso, eh, esa frase es muy bonita, pero a veces no es fácil, ¿verdad? Y no siempre es fácil saber lo que Él nos está diciendo, por lo menos entender lo que nos está diciendo. Y estos momentos que tenemos juntos, pues yo les ayudo, Y ustedes me ayudan con el, el suministro de información, de testimonio, de, de todo lo que ustedes me dan, ¿verdad?, a través de, de los correos electrónicos que, por favor, déjenos saber, ¿verdad?, eh, sus testimonios y sobre todo acompáñenos eh, con su oración. Y pues eh, todo esto pues nos suministra información para después poderla procesar y compartir con ustedes estos momentos de tertulia. A mí me gusta esa palabra muy bonita porque cuando yo era niño, pues en casa había siempre visitas, siempre en casa había visitas y comidas y gente y había mucha tertulia, ¿no? Habían personas de todos los ámbitos de la vida y entonces pues yo, aunque era chiquito, yo me escondía porque me mandaban a, a acostar temprano, pero yo me ponía porque me encantaba oír a los adultos hablar de cosas muy interesantes y siempre habían tertulias, ¿no? hay veces que hay texturas literarias, y aquí tenemos una tertulia en fe, tertulias de fe, donde nosotros cogemos la vida mientras el mundo gira, y mientras nosotros giramos con ese mundo, para entender y saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy fascinante, un tema que nosotros cristianos católicos tenemos que, yo diría, asimilar más. Eh, porque en esto como que no lo hemos entendido y esto hace que muchas cosas no vayan de la manera que deberían de ir. Pero antes vamos a orar, vamos a, a pedirle al Dios de todas las luces, que el Dios de la vida, el Dios que es luz, que ilumina toda realidad humana, que nos dé su guía y su protección y su unción. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, comenzamos esta tertulia de fe, poniéndonos bajo tu patrocinio, bajo tu protección, bajo tu guía. Ilumina nuestras mentes, danos entendimiento de corazón y de mente para que podamos entender y llevar a cabo tu divina y santa voluntad. Que María, que lo entendió tanto que nos recomendó, cuando hiciste el primer milagro, quisiéramos lo que tú, Nos decías, nos acompañe en el camino de la vida, nos interprete tu voluntad y sobre todo nos deposite en tu santísimo corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vamos a estar hablando de la mayordomía. Muchas personas cuando hablamos de esto, pues, eh, creen que estamos hablando del diezmo. Y sí y no, porque el diezmo es parte de la mayordomía, pero no es todo, la mayordomía, encierra toda una visión de nuestra realidad. Y para esto, como siempre, yo, ¿verdad?, es parte de mi responsabilidad con ustedes de que cojo unas notas, hay muchas cosas en, que uno puede ir, y es mi responsabilidad y sobre todo mi deseo de darle cosas muy, muy concretas. También quiero eh, darle las gracias a, al equipo, a Luis Rivera, a Luis Ángel Rivera, de la parroquia, que es un gran misionero, un hombre con una experiencia muy linda, verdad, en la parroquia hay recursos muy buenos, este es uno con una trayectoria, que si usted quiere invitar a una persona a ir a su comunidad, porque tiene una trayectoria impresionante, es un hombre ya como de cuarenta y pico de años, está a cargo de nuestra librería, también le recomiendo otra mujer de fe, Lidia Hernández, una can cantante cristiana excelente, con también una trayectoria, está da testimonio y canta, Luis no canta, pero yo estoy seguro, para, especialmente para retiro de jóvenes, son recursos, y él pues es una persona muy cibernética, en la parroquia hay un ministerio que se llama Agentes, basándonos en el documento del Concilio Vaticano II, y en ese ministerio hay como lo menos de unos 27, 32, todos son jóvenes, jóvenes adultos, y todos están muy al día en la cibernética, y ayudan, de hecho, comparto con ustedes algo muy lindo, en Puerto Rico hay un hospital, el hospital más grande que tenemos, que es un hospital muy antiguo, se llama, su nombre es Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, se conoce como el Auxilio Mutuo, comenzó ...para la comunidad española que recibía en Puerto Rico... ...hoy es para toda la población... ...y siempre ha estado dirigido... ...o por lo menos administrado... ...por las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul... ...ahora no hay tantas... ...pero tienen todavía una presencia muy buena... ...y les mando un saludo a todas mis queridas... Eh, ...hermanitas especialmente... A, ...a la hermana Cecilia y a Sorinés... ...que son las cibernéticas del hospital... Y tuvieron a bien, y yo le doy muchas gracias a Dios y a las hermanas de la caridad, eh, especialmente a la superiora Sor Juanita, porque hay dos canales internos eh, que son religiosos y estaban ahí, no había mucha evangelización, y nos los han dado a la parroquia para que este grupo, el grupo de agentes, Tenga una programación diaria, 24 horas, interna en el hospital para que todos los enfermos, su familia, el personal médico, se pueda alimentar de evangelización sólida, además que también se, eh, se transmite EWTN. O sea, si hay un lugar cuando uno necesita eh, mucho, mucha, mucho apoyo, es en el hospital, ¿verdad? En ningún lugar el hombre encuentra su, su fragilidad más que en el momento de una funeraria donde nos encontramos con esa terminación de la vida, hospitales y cárceles. Ahí nos damos cuenta de que muchas veces no, no, no, no somos los que nos creemos. Y entonces, pues, eh, este, parte de ese grupo pues, me ayudan a, a, a recoger información que yo traigo para compartir con ustedes, ¿no? O sea, que es una labor de equipo, ellos me ayudan a ayudarlos a ustedes. Y cuando le hablo de la mayordomía, verá, le digo que es una visión, o sea, no es cuestión de que yo doy el diezmo, eh, eh, porque inclusive entre, los, entre nuestros hermanos eh, cristianos no católicos, y fíjense que hago puntuaciones, yo creo que es hora de que nosotros aprendamos a hablar como es correcto, ¿no?, Eh, con todo respeto a todos, porque la palabra protestante a veces no le gusta a nuestros hermanos eh, cristianos no católicos porque se sienten ofendidos, porque como que están protestando, y eso pues es el nombre que hay por un momento histórico, ¿no? Eh, una protesta, sí, de Martín Lutero y de paz, pero hoy en día por el mismo espíritu ecuménico, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, como decía Eh, San Juan 23, eh, pues yo creo que es hora de que tengamos una terminología que, no, que no, no, nos pueda ayudar a cada uno, siempre dentro de un marco de, de afecto sincero y de, y, de, y de sinceridad. Y yo por eso siempre y me, me, me he impuesto yo a hablar en estos términos, ¿no? Cristianos, católicos, porque también, ¿no? que Eh, nosotros, ustedes son católicos y nosotros cristianos, y eso es un error craso. Tú y yo somos cristianos, somos cristianos católicos, y hay hermanos nuestros que son cristianos no católicos, comúnmente también llamados protestantes. Pues, muchas veces, inclusive entre nuestros hermanos cristianos no católicos, la proyección del diezmo es, es, está muy eh, enfocada solamente a la parte del dinero. Y creo que como que se pierde un poquito de toda la espiritualidad que abarca y, y como que, que permea toda esta visión de mayordomía. ¿Y qué cosa es? ¿De dónde sale la, la mayordomía? Pues fíjense, mayordomo es el que administra los bienes de un propietario. Definición. El propietario, el propietario de, todo, de todo cuanto existe, es Dios, Dios es el propietario de todo, de mi vida, porque nosotros, ¿qué podemos nosotros llamar nuestro? A ver, dígame, Pues a ver, nosotros decimos, no, porque mi vida, mi vida, usted puede extenderse un segundo, usted puede decirle a su corazón, late más deprisa, destúpete, si tengo una arteria estúpida, destúpete arteria, si usted es asmático, usted puede decir a los bronquios, pues espaldanse de otra manera, Si usted tiene cáncer, usted puede decirle al tumor, «Redúcete». No no tenemos control sobre eso. Por lo tanto, aún eh, el decir que es mi vida es un poco, un poco irreal, porque en mi vida yo yo no tengo control de ella. Usted ha podido controlar las arrugas que nos salen. Bueno, una cosa como una arruga, usted puede decir, «No quiero». Mira que uno trata y se estira, no puede, no puede hacer nada con ella. Puede decirle a, a un dolor que tiene por la artritis en la rodilla, quítate y por eso se va a quitar. Eso nos da a nosotros entender que no somos dueños de la vida. Hay alguien que es dueño de mi vida. Alguien que me hizo entrar aquí cuando él quiso, pues fíjense que a una mujer que está en cinta, el médico, el partero, el obstetra le dice, bueno, pues tú vas a dar a luz entre tal día y tal día o sea, unos, unos días, a veces se adelanta, a veces se atrasa, que hay que inducir inclusive el parto, pero hay un momento que ¡bum!, uno entra en este mundo, y hay un momento que uno se va, y ¿cuántas veces a nosotros no nos ha dicho un médico, pues mire, busquen el tendido fúnebre, esta persona ya le damos unas horas, y de pronto la persona da un viraje, y al otro día la ves caminando por el pasillo del hospital, y sin embargo algunas personas que están, fuertes como un tronco, de pronto tienen un infarto masivo y se quedan muertos. O sea, que son cosas que uno tiene que como que pensar, que visualizar, porque no somos dueños de la vida, administramos nuestra vida, pero no somos dueños de ella, y por ahí entramos en todo. A mí me, me suena a veces eh, simpático, porque la gente dice, yo he, he ganado todo esto con el sudor de mi frente, ¿Y quién te hizo posible ganarlo con el sudor de tu frente? Porque hay gente que ha querido, pero no ha podido. O sea, que lo primero que tenemos que dejar claro, definir, es que nosotros lo que somos somos administradores de una realidad, de una vida y de, y de todo lo que conlleva esa vida. En este tiempo. El tiempo que pasa tan rápido, ¿no? Mi abuelo, que era gallego, de, o, de o, Orense, en Galicia, eh, ¿verdad? Eh, decía abuelo, mi abuelo Benjamín, mi abuelo paterno, mi mamá tuvo, mi abuelita materna era francesa, mi abuelo español. Eh, y entonces, abuelo, cuando uno decía, no, papá, decía mi mamá, mis tías, es que eh, la vida tan, pasa tan rápido, decía, no hijitas, no. Lo que pasa rápido somos nosotros. El tiempo no pasa. O sea, si usted se quita el reloj y estemos en este estudio, estamos totalmente cerrados por cuestiones de sonido y demás. Y yo aquí estoy, que yo no sé qué hora es, yo no sé si es de noche, si es de día, a veces hemos entrado y cuando salimos ya es de noche. O sea, porque el tiempo lo marcamos por el reloj, ¿verdad? Es. Eh, el tiempo se divide en dos categorías, el tiempo cronos, que es el, el cronómetro, de ahí viene la palabra cono, cronómetro, que usted puede contar, y el tiempo kairos, el tiempo kairos es el tiempo de Dios, Dios es el kirios, ¿no? el Señor, entonces nuestra, nuestra realidad se mueve en esas dos dimensiones, ¿no? el tiempo cronos, que por eso tenemos cronómetros, por nosotros ponemos horas, días, calendarios y demás, y el tempo quirios donde está el Señor del tiempo, donde Dios está, Dios es. Y por eso eh, leemos en la Escritura esa frase tan linda, que por cierto fue el tema de todo un año, ¿verdad? ¿Se acuerda? El, el Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Cristo Dios es. Eh, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, ¿no? Dice y tú quién es y, y Dios no tiene nombre. Dice yo soy el que soy. Y ahí está. El tiempo es algo que se nos presta, ¿verdad? Vivimos, entramos en un momento y que debemos saber aprovechar. Hay tanta gente que de, no aprovecha, desaprovecha el tiempo están ahí, eh, lo que nosotros llamamos gente vaga, ¿no? gente que pasa el tiempo y no hace nada con su vida. Estamos presentes en la línea del tiempo durante un breve momento, comparado con la historia de la humanidad. Usted tiene que ver esto como una línea que viene del punto alfa al punto omega, del principio al fin. Y es la historia de la humanidad. Y en, ese, en esa línea usted entra y sale. O sea, como han venido y han salido millones y millones de personas. Nosotros hemos entrado en un momento de esa historia de la humanidad y vamos a salir en un momento dado, porque somos parte de la historia de la humanidad. El paso del tiempo es algo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos administrar cómo lo empleamos. O sea, ¿cómo usted está empleando su tiempo? Porque fíjense que estamos hablando de, de, del concepto de mayordomía, pero en el sentido amplio de la palabra, que sea parte de nuestra vida espiritual. No es que yo doy el diezmo y hago algo por Dios. No, no, no, no. Estamos hablando aquí del concepto, de la visión de la mayordomía. Que por eso, cuando se me pide algo concreto, como ya veremos después, que es tiempo, talento y tesoro, lo puedo ver y no me cuesta. A veces la gente le cuesta tanto con, eh, como... Eh, elaborar estos conceptos en realidad porque lo ve como cosas ¿ves? que eso es un peligro en toda la vida espiritual cuando usted no ve las cosas dentro de un marco cuando usted no lo tiene todo como parte de un todo entonces sacamos cosas la vida espiritual como se hace pesada y por eso frases como tengo que ir a misa, tengo que confesarme tengo que ir a cantar aquí en el coro tengo que esto, o sea, tengo que Y cuando yo oigo el tengo que, yo digo, aquí falta algo, falta un elemento muy importante, que es la visión, ¿verdad? Y la visión se convierte en misión. En uno de los programas anteriores, hace un tiempo, yo hablaba de esto, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, porque nunca está mala la repetición. Eh, usted tiene que tener una visión en la vida, o debe de tener, cada uno hace lo que desea, ¿no? Y quiere, pero... Yo creo que deber ser de todos nosotros tener una visión de la vida, que entonces se convierte en nuestra misión. Pienso, ¿verdad? y es mi humilde opinión, que parte, de, todo el, parte, parte de, de la problemática pastoral que hoy confrontamos pastores, obispos, sacerdotes, eh, personas encargadas de la evangelización, es que no hemos logrado suministrarle a nuestra gente una visión de lo que verdaderamente Dios nos pide y nosotros respondemos con. Se llama discipulado, o sea, antes de la gente haber seguido a Jesús, hubo una llamada, hubo una ponderación. Eh, por ejemplo, acuérdense cuando Cristo eh, está hablando con él, dice, ¿dónde? Cristo ve que lo están siguiendo. Dice, eh, ¿quieren algo? Queremos saber dónde tú vives. Vengan y vean. Entonces dice el Evangelio que se quedaron con él toda la tarde, ¿ves? ¿Qué pasó en esa tarde? Pues estaban sentados compartiendo, conociéndose, entendiendo la misión. Yo me imagino a Jesús diciéndole lo que él quería para la humanidad, para a lo que él venía. Y una vez que se entendió, ¿verdad? Que se entendió la visión, que se se agarró, se hizo, le hicieron suya. Entonces se hicieron parte de la misión. Pienso que parte de la problemática que tenemos de la evangelización es que nos metemos en cosas porque me gustó, porque salí de un retiro, porque eh, no sé, estuvo un momento de euforia, porque ese día estaba eh, más espiritualizado, lo que fuera. Pero qué pasa que cuando viene el día a día, cuando vienen los retos, cuando viene el cansancio, hay un des, como un desplome porque no se agarró la visión y a no agarrarse la visión entonces se pierde la misión y muchas veces no se tiene esa generosidad de espíritu verdad que se convierte en mayordomía porque nunca se ha entendido no se ha entendido la visión de lo que es el darse el darse que se traduce en el dar no es que yo me dé un, una cantidad de dinero o que aparte una cantidad de dinero para mi comunidad, para mi parroquia, para programas de evangelización. Es que yo veo esa parte como un complemento, un complemento material de la, de la entrega que ya yo tengo espiritual para todo lo que me pide Dios. Y ahí es donde está la cosa que yo creo que tenemos que hacer. Y sobre todo, yo con mucho respeto verdad, exhorto a, a los obispos, a los hermanos obispos, verdad, también en su en ese difícil tarea que ustedes tienen. Yo oro mucho por ustedes porque no es fácil hoy en día. Si nosotros los párrocos tenemos lo que tenemos, yo me imagino ustedes, o sea, yo les admiro y, y Dios me los cuide y, y que los los guíe. Que sería bueno que se pudiera eh, eh, ofrecer una un taller a los sacerdotes, al presbiterio, de poder ver la misión de la mayordomía y que todos los párrocos hablemos el mismo idioma. Porque es muy lamentable que cuando a veces uno está hablando de esto, dice, ay, el padre, pues, ahora se ha hecho protestante, cosas así, que es que una, es necio, es tonto, es, es no haber entendido lo que es la espiritualidad cristiana, que es una, una espiritualidad de donación, de, de, de entrega, de generosidad espiritual, y que parte de ella es el aporte, ¿verdad?, de tiempo, de talentos y de dinero para mantener el, el, el, el espíritu evangelizador y hacer posible los medios de evangelización. Piense solamente en este canal, ¿no? Este canal se, se, se mantiene con... Eh, Donaciones voluntarias de la gente. Aquí no hay anuncios, por ejemplo. Entonces, imagínese usted si la gente no tuviera ese espíritu generoso para poder mantener. Todo esto que se hace aquí es fruto de una visión de iglesia. Y eso es lo que yo quisiera que un día pudiéramos todos eh, poder entender juntos para que se hiciera una segunda naturaleza en nosotros, Es muy muy muy duro, muy lamentable, la cantidad de sacerdotes en el mundo, hombres buenos, que tienen que estar, y tenemos que estar, porque yo estoy en esas también, buscando dinero para un techo, para una cisterna, para unos bancos, para un, para un arreglo del templo. ¿Y ¿Por qué? Porque la gente todavía sigue dando eh, la limosna, que si bien es un término que es muy evangélico, muy bíblico, Hoy en día esa palabra, como que la gente no la entiende, porque hoy en día limosna eh, se entiende como algo, como que no, como que no, ¿verdad? Hablando una, una, un término muy cantifla, ¿no? Como que no y que sí, ¿no? O sea, doy lo que me queda, pues, tengo ahí un menudo, un pesito, lo que fuera, pues sí, da una limosna. Y la iglesia no es limosnera, ni Cristo tampoco. Se da una ofrenda, ¿verdad? Y esa ofrenda, comporta y lleva mucho más que el dinero, lleva eh, mi tiempo, ¿verdad? A veces eh, dar una buena, ser un buen catequista, tomar unos cursos para ser un ministro laico comprometido, una formación bíblica, una formación cristológica, eclesiológica, eh, un, un curso de historia de la iglesia. Fíjense en todas estas cosas que un laico debe tener hoy en día. Si usted no conoce la historia de la iglesia, ¿cómo usted va a amar a la iglesia? Por eso entonces esto me escandaliza, aquello me saca de iglesia, porque muchas veces tenemos un, un concepto de iglesia totalmente idealizado, porque no conocemos la historia, ¿verdad? Se cuenta aquello de que había un papá, que tenía un hijo y el papá era ateo ¿no? pero el muchacho había tenido algunas inclinaciones de, de empezar a, ir a la iglesia y demás y entonces el papá para que el muchacho se pudiera verdad eh, eh, mm. totalmente desengañar era en el tiempo verdad esto hace muchos años estábamos hablando tiempo de renacimiento ¿no? entonces el papá dijo le dijo a la esposa tú vas a ver lo que yo voy a hacer yo voy a mandar a este muchacho que vaya a roma y vea todo lo que hay allí, y con eso se nos va a acabar el problema, porque va a venir a, para acá, que no va a creer en nada de todo eso que él ahora está eh, buscando, y diciendo que, que le gustaría ser parte de Y se fue el muchacho, estuvo en Roma como un año y pico. Al año y pico llegó, y el papá lo, lo fue a recibir a, al puerto, y cuando bajaba dijo, bueno, ¿y qué? Ahora te das cuenta de que todo es una fantasía, y el muchacho... Eh, en ese momento hizo la señal de la cruz, dijo, papá, ahora creo más que nunca en la iglesia, porque si está de pie, después de todo lo que yo he visto, esto tiene que ser obra de Dios y no de los hombres. ¿Ve? Yo creo que muchas veces nosotros, por no conocer la historia de la iglesia, pues estamos con unos, una, unos idealismos y unas cosas que no son reales, porque si bien Cristo es la cabeza de la iglesia y los sacerdotes cuando... Eh, oficiamos oficiamos en la persona de Cristo, eso nos quita una realidad, que somos seres humanos y que como todos los seres humanos podemos cometer eh, errores, limitaciones, pecados y demás. Y que estamos aquí no por obra del hombre, sino por obra de Cristo que ejerce eh, su acción en la iglesia. Y cuando uno... Eh, estudia todo esto y hoy no hay que ir al seminario, ni ser sacerdote, ni ser diácono, ni ser religioso un laico comprometido con su fe, con su fe cristiana católica, pues da su tiempo para ejercitarse hay gente que se mete en un gimnasio todos los días dos horas, ¿verdad? otros cogen clases de zumba porque quieren aprender más otra gente que ahora le ha dado a la gente de los 50 por ir a coger clases de baile, de salsa. No hay nada malo en eso. ¿Y por qué no coger un curso de Biblia? Muchas veces el cristiano católico no sabe manejar las escrituras, ¿verdad? De hecho, hay gente que tiene en unas casas unas Biblias inmensas que son muy difíciles de poder hojear. Porque usted no tiene su, su Biblia que usted pueda ver con ella, alimentarse con ella. Un curso bíblico para laicos, Y podía yo estar aquí enumerándole muchas cosas. Pero todo esto porque no entendemos que todo lo que yo tengo es una oportunidad que Dios me da para acercarme más a Él y caminar de su mano y poder vivir más con Él y en Él. Y ahí está la visión de la mayordomía, ¿no? No es que yo lo sepa todo, pero voy conociéndolo más. De tal manera que al conocer más al Señor, y su obra, que es su iglesia, pues yo lo amé más, siempre voy a repetir la misma frase, no se ama lo que no se conoce, y si conociéramos más a Dios, a su Hijo Jesucristo, y a la iglesia, nosotros estaríamos mejor parados, pero vamos a seguir hablando de la mayordomía, y de tres palabras concisas, cuando vengamos después de esta pausa, en este super de Mientras el Mundo Gira. Bien, mis hermanos y amigos, eh, estamos aquí de nuevo, ¿verdad?, con este tema tan interesante que es la mayordomía. Y hay muchísimos, muchísimos textos eh, eh, que yo les puedo ofrecer, eh, por ejemplo, Marcos 12, 41, 44, eh, Lucas 12, 18, 20, Santiago 4, 14, ese, ese verso de Santiago, que yo inclusive lo tengo aquí en las notas, ¿no?, Eh, eh, eh, fantástico Dice ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece Ese es el texto de Santiago capítulo 4 Versículo 14 Pero también En Lucas Tenemos eh, el capítulo 18 eh, Que es muy interesante También Porque Allí eh, vemos en la, en la parábola del cobrador de impuestos, eso en el 18 capítulo 9. Dice que Jesús contó esta otra parábola para algunos que creyéndose buenos despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así. O oh Dios te dé gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. O sea, ya se está, eh, todo lo que había dicho anteriormente, ¿verdad?, que hacía que todo era bueno en esencia, que era un hombre, eh, ¿verdad?, que él, eh, ¿verdad?, es un hombre de oración, lo, lo, lo destruye cuando comienza a criticar al otro, ¿no?, eh, Porque fíjese, yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el faniceo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. O sea, Estamos viendo aquí, eh, ¿verdad?, que muchas veces no nos damos cuenta de que lo que nosotros tenemos, aún las bendiciones que nosotros podamos tener eh, en la vida, son regalos de Dios. O sea, yo no soy bueno porque yo soy bueno, yo soy bueno porque Dios hace su obra buena en mí. Entonces, es, es, estoy aquí, ¿verdad?, haciendo hincapié en la visión que debemos de tener de todo lo que tenemos y somos. Apunte esos dos verbos, tener y ser. Todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy viene de alguien que está por encima de mí. Todo lo que usted dice, ah, pues yo tengo este negocio que yo he trabajado con tanto esfuerzo en mi vida. Fantástico, muy bien, pero lo pude hacer porque Dios le dio la fuerza, el entendimiento, el tesón y la creatividad para poderlo tener, porque si no, usted no hubiera llegado a ningún lado. ¿verdad?, lo que soy, soy una persona que nunca me he divorciado, ¿cuánta gente, verdad?, yo que trabajo con divorciados y separados, que han sufrido tanto en la iglesia, porque directa o indirectamente le hemos, los hemos eh, discriminado, ¿no?, porque a veces, ah, usted está divorciada, esto y lo otro, yo conozco personas muy allegadas que han sido maltratadas, pero con palabras muy duras, ¿verdad?, porque si usted no se ha divorciado y usted ha tenido un buen, Eh, un buen matrimonio, verdad, sincero, no de apariencias, ¿eh? porque muchos no se han divorciado, pero son todos apariencias, porque dentro es una cueva de alacranes, pero si usted ha tenido un buen matrimonio sincero, funcional, eh, donde los dos han crecido, eso no es porque usted es mejor que nadie, yo conozco gente muy buena, que desgraciadamente alguien le, le puso el divorcio, y trató, y trató, y hizo todo lo que estaba a su mano, pero no, no funcionó. Eso no lo hace mejor ni peor que usted, lo hace ser lo que es. Y sin embargo, muchas veces las personas, esa bendición de tener un matrimonio bueno, santo, funcional, lo emplea para criticar a los demás. A mí me cae tan mal cuando digo, no, porque en esta familia nunca ha habido un divorcio. Primeramente, ¿verdad?, no ha habido un divorcio en papel, pero cuántas veces no se han divorciado por mantener las apariencias, pero muchas veces se han tenido eh, relaciones fuera del matrimonio y muchas veces se calla porque es mucho más socialmente aceptado y por el estatus y con lo que conlleva cierta forma de vivir, pues es mejor mirar del otro lado y aparecer como algo que es todo, como dicen por ahí, pintura y capote, porque no hay nada que valga la pena. Por eso no se puede utilizar las bendiciones que Dios nos da para nosotros poder estar dando, alardeando de cosas que no están en mí, sino que son simples y llanamente gracias de Dios. Esto es lo que hacía que Santa Teresita, ¿verdad?, dijera en un momento dado, todo es gracia. Me encanta la frase de Santa Teresita que precisamente dice, todo es gracia. Y ahora vamos a entrar en tres palabras muy importantes de la mayordomía. Primeramente la mayordomía, cuando uno la mira y partimos de, ese, de esa premisa que es una visión, ¿verdad?, de todo lo que tengo y todo lo que soy, pues entonces nos damos cuenta de que empieza tomando conciencia de que la mayordomía es integrada por tres palabras, tiempo, talento y tesoro, las famosas tres T's, de Tomás, no vamos a empezar con el tiempo, ya más o menos les dije algo al respecto, el tiempo es fugaz, ¿verdad? hablé del Cronos, del Kairos, ¿verdad? Eh, y el tiempo que yo tengo, verdad que no sé cuánto pueda ser, hay una obra muy famosa una obra de teatro de alejandro casona muy linda alejandro casona fue un dramaturgo muy prolífero y él eh, tuvo unas varias de sus obras son muy famosas y una de ellas es la dama del alba la dama del alba refiriéndose a la muerte él la, la cataloga la llama la dama del alba de hecho cuando uno ve el guión él hace una anotación muy clara que el director de la pieza, cuando la, la pongan en escena, debe cerciorarse de que la actriz que haga ese papel debe ser una mujer hermosa, porque él no, quiere, él no quería que bajo ninguna circunstancia se pudiera equiparar muerte horrible, macabra, lúgubre, y poner una persona que no fuera hermosa, sino que veía a la, a la, a la muerte como una gran dama hermosa, de ahí la palabra dama del alba y eh, la, la trama es hermosa, si alguna vez tiene eh, oportunidad de verla, no la deje de ver, creo que hasta está en película, de esa de película de Tiempo de Oro, del cine mexicano y español también, y hay un momento dado, el único persona que cuando la dama llega a la casa que la reconoce es el abuelo, todos los demás creen que es una peregrina que está pasando por el pueblo y demás, pero el abuelo por sus años y por una experiencia que había tenido, Al principio como que no, pero ya un poquito pasado, de como unos 15 o 20 minutos ya al empezar la obra, él la reconoce, ¿no? Y en un momento dado, pues ellos tienen unos diálogos entre ella, él y los demás, que no quiero decirle nada para no aguarle la fiesta, pero hay un momento dado que hay algo muy singular, que a mí me ha servido mucho, y lo comparto con mucha gente, y todo el mundo dice, mira, yo no me había dado cuenta de eso. La muerte le dice a, al abuelo, abuelo, ¿y cuántos años tú tienes? Y el abuelo le dice, creo que tenía 62, no me acuerdo ahora la edad precisa, pero dice, yo creo que tengo 64 años, ¿no? Entonces ella le dice, no abuelo, tú no tienes esa edad, y a esa edad se fue, la que tienes es la que te queda. Y si usted se pone a pensar, es correcto. O sea, nosotros ilusoriamente decimos que tenemos tanta edad. Si tuviéramos esa edad de verdad, pues la tendríamos para vivirla. Usted no tiene 50 años. 50 años se le fueron. Lo que le queda ahora son los que va a vivir, que pueden ser 5, 10, 15 o 20. Y piensa en eso, es verdad. O sea, que a veces uno habla como que con, con cosas que no son reales. No, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 40 años. No, usted no tiene 40 años. Esos son los que ya no tiene. Los que verdaderamente tiene son los que le quedan, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo. Y cuando yo tengo conciencia del tiempo, me doy cuenta de que yo se lo debo al que me lo ha dado. Es decir, el tiempo que tú y yo tenemos es al que nos los está prestando. Porque el tiempo ni es tuyo ni es mío, es de él. Él es el Señor del tiempo y de la historia. Por lo tanto, cuando Dios te pide tiempo, no salgas con la frasecita gastada, trillada, pero muy común, de que no tengo tiempo. Hay una historia que se la quiero regalar de un señor eh, que viene un amigo y le dice, mira, tengo ahí unos papeles para ir a un cursillo de cristiandad. Y él le dice, ay, qué bueno, me han dicho que eso es fantástico, que ese retiro es muy bueno, pero chicos, yo no puedo este fin de semana porque eh, no tengo tiempo. Bien, otra viene otra persona y le dice, mira, tengo un retiro de la renovación carismática católica, vienen unos recursos tremendos, va a haber oración de sanación interior, va a haber... Eh, Eh, exhortación evangelizadora, vamos a tener una misa de sanación intergeneracional, vamos a rezar por nuestros familiares difuntos, va a ser un, un, un, va a ser un, un fin de semana de bendiciones. ¡Uy, qué fantástico! Me gustaría ir, tú sabes, oye, eso suena, me gusta, me gusta, pero sabes qué, no tengo tiempo. Viene otra persona y dice, mira, hay un retiro ahí nuevo que se llama Emaús o, o si no, un Juan 23, un curso para tu esposo y tuyo de renovación conyugal. ¡Ay, fantástico! Me han dicho que esos retiros de Maús, de Juan 23, de Damasco, es, eso de para la pareja son fantásticos. Tengo que ir un día, pero déjame ver porque ahora no tengo tiempo. Y este señor se murió, ¿no? Entonces fue al cielo y llega, entonces lo recibe el señor y le dice, bueno, Eh, vamos a buscar su nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es eh, Javier Maldonado Rodríguez. ¿Ve? Vamos a buscar por Maldonado, ¿verdad? Y buscan y buscan y no hay ningún Maldonado. De pronto, pues entonces, dice bueno, vamos a buscar por Rodríguez. Y Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Javier Maldonado Rodríguez no existía. Y el hombre se pone un poquito nervioso, ¿no? Dice, mire, eh, señor, busca por Javi, porque a veces me decían Javi. Pues vamos a ver, vamos a buscar por Javi. Tampoco, ni por Javi, ni por Maldonado, ni por Rodríguez, ni por puertorriqueño, ni por nada. Entonces el hombre empezó a sudar frío, porque si no está el nombre, usted no puede entrar. Y entonces, dice, señor, pero ven acá. Eh, eh, eh, no hay archivos, no hay no hay otros lugares. Dice, sí, hombre, no, como no, todo el sótano del, de, del cielo está lleno de, de archivos y de cosas, y, y no podemos buscarlo. Dice, claro que podemos buscarlo, pero ¿sabes qué? Ahora no tengo tiempo. Cuidado, cuidado, porque el tiempo no es tuyo, no es mío. Nos los han prestado para que lo administremos bien como mayordomos que somos de ese tiempo. El tiempo. Y sacar de nuestra vida, hermanos, de una vez y por todas, el que no tengo tiempo, porque casi casi siempre no tenemos tiempo para lo que es de Dios. Pero fíjese que qué raro que cuando algo nos gusta y es mundano, siempre tenemos tiempo. Yo pongo mucho el ejemplo a mi parroquia, eh, que usted nos ha dado cuenta que cuando usted va a un baile, y nosotros todos los hispanos somos muy, muy de baile, y de fiesta, nosotros hacemos fiesta para un bautismo de muñeca, ¿no? y está ese baile con la orquesta que nos gusta, y si usted es dominicano el merengue, o la eh, si le gusta la salsa, el bolero, lo que fuera, usted está ahí con la orquesta preferida, y de pronto, ¿verdad?, y ya es la una de la mañana, y usted tiene los pies que, le, que, que, que, que el zapato se rompe, ¿no?, y dice por ahí, el juanete lo tiene ya encendido, ¿no?, del dolor, y de pronto, ya hasta la gente, ya hasta la mujer se quitaron los tacones, Y de pronto, dice la orquesta, bueno, este es el último número de la orquesta. ¿Y qué hace todo el mundo? ¡Ah! ¡Oh! Una más, una más, empezamos. O sea, son las una y media, y usted quiere seguir bailando, que los pies los tenga encendidos, ¿verdad? Pero como a mí me gusta, no importa el tiempo. Otros se meten en un centro comercial, cabece comprando lo que ya no tienen dinero para comprar, todo el día camina para aquí, sube un piso, te metes en las tiendas, hombres y mujeres, ¿eh? Para ver cosas y no hay problema, y nos entramos a las 10 de la mañana y son las 5 de la tarde. Y todavía usted está en el centro comercial, pero no importa, porque para comprar y ver cosas lindas y el que nos gusta, siempre tenemos tiempo. Hay tiempo para ver la novela. Uy, la novela. Si usted es de novela, eh, hay que correr a la casa, eh, hay que dejarla eh, grabando, porque no podemos perder la novela. Porque para ver la novela siempre hay tiempo, ¿verdad? Eh, para ir a comer a tal lado, para tal cosa, porque son cosas que no gusta. Ahora, cuando es cuestión de Dios, no tengo tiempo. Entonces esto plantea una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Si a mí lo que me gusta, para eso tengo tiempo, y para lo que a mí no me gusta, no tengo tiempo, entonces lo de Dios no me gusta, porque no tengo tiempo. Porque piense usted que a veces, si a un coro le dice, mira tienes que tocar en dos misas, pero otra misa más. O decimos, mire, hay dos reuniones, pero otra reunión más. Siempre lo que es de Dios pesa. Caramba, que, que nos es antipático, que otra vez, como que, como que no. Ahora, cuando el mundo nos dice brinca, nosotros decimos hasta dónde. Plantea serias preguntas que creo que nosotros, como cristianos católicos responsables, nos tenemos que responder, porque bien lo dice el maestro donde está tu tesoro, está tu corazón. Tienes tiempo para Dios porque el que es de Dios sabe que su tiempo es de Dios y no está regresando sino lo que es de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es los talentos. Todo lo que yo sé hacer, todas las buenas habilidades que yo tengo, todos los dones, todos eh, los elementos creativos, no son míos, son de Dios. Y bástame de Dios, que Dios los quiera para yo poner en servicio de Dios el don que Dios me ha dado, si usted toca algún instrumento, si usted canta, si usted es buen líder, si usted organiza bien, si usted tiene capacidades para dirigir grupos de jóvenes, bendito sea Dios, qué cosa, esos talentos que todos tenemos uno, la, la cocina, yo eh, aprovecho ahora ¿verdad? para darle un, un saludo en la parroquia, en uno de los ministerios que tenemos, hay uno que se llama San Pascual Bailón, Y es el ministerio que atiende la cocina, la parroquia, hay mucho retiro y todo. Y estas personas, hasta el día de hoy, Dios me los cuide y sigan en el buen camino. Y para ellos, para los chefs, René, Juan de Dios, Carmen, todo ese equipo fantástico. Una de las cosas que hasta el día de hoy me llama mucho la atención, y Dios los protege y que no cambien, ¿no? Es que a veces vienen varias actividades mira esto, padre, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué necesitamos? Y usted entra en la cocina, y, hay, y es un grupo grande, ¿no? Y hay un buen ambiente. Eso es verdad, porque todos dos hombres son tremendos chefs, ¿no? Eh, y lo hacen con un gusto. Ellos lo que hacen es cocinar, pero si yo no cocina. No comemos, y la gente cuando no come, se pone de mal humor y ya no está escuchando la palabra de Dios, ¿no? Como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. ¿Ve? ¿Usted sabe cocinar? Pues mire, usted eh, eh, cocina para la comunidad. Y eso hace posible que toda una actividad pueda realizarse como debe realizarse para eh, eh, complacencia de todo. Otra, yo tengo un grupo de señoras que todos los martes, sin que nadie les diga nada, ¿eh? Ellas vienen con sus baldes, con sus eh, mapos, sus trapeadores, y limpian la parroquia. Y Dios me las bendiga y me las guarde. Ya saben quiénes son. Yo le llamo las martas, ¿no? Vienen, lo traen todo. Inclusive a veces traen cosas sabrosas de comer. Y, Padre, mire, trae esta cosa, quiere comer. O sea, y ya limpian esa iglesia que usted puede pasarle el dedo. Y, y voluntariamente, gratuitamente, ellas limpian bien, pues ahí están dando su tiempo, dando su talento, ¿verdad? para que la casa de Dios esté en condiciones deseables para que uno pueda estar allí a gusto y finalmente el tesoro que quizás sea para nosotros cristianos católicos a veces lo más difícil porque de pronto para Dios no hay dinero ¡ay! pero está el cura pidiendo y muchas veces, hermano, con mucho respeto Ustedes nos faltan el respeto, porque ahí está el cura pidiendo dinero de nuevo. Yo puedo hablar en nombre de todos mis compañeros, de todos mis hermanos, sacerdotes y obispos. Yo no creo que ninguno de nosotros nunca ha pedido para nosotros, pero los templos hay que mantenerlos, hay que parar agua, luz, verdad, teléfono, porque en todos los países, porque usted sea la iglesia, si usted no paga la luz se la corta. Por lo menos si yo en Puerto Rico no pago, no, no, no pago la luz, me están inmediatamente, esta es la última comunicación y con toda la iglesia y con toda locura que yo pueda hacer me cortan la luz, me cortan el agua, entonces hay que pagarla, y no estamos hablando de 100 dólares, estamos hablando de cantidades, o sea todo el mundo quiere que haya facilidades, que haya salones, que en algunos lugares haya calefacción, en otros lugares aire acondicionado, pero... Dice un refrán muy pueblerino, ¿con qué se sienta la cucaracha si la cucaracha no tiene trasero? ¿Es ¿Verdad? La cucaracha no se puede sentar. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene para sentarse. ¿Con qué usted puede hacer lo que quiere usted que yo haga como sacerdote si usted no coopera para que eso se realice? Entonces, yo creo que no nos damos cuenta de que las comunidades a las cuales nosotros pertenecemos son de todos nosotros. Usted nos se ha puesto a pensar que su parroquia, en su parroquia usted va a estar hasta donde usted quiera. Y la mayoría de ustedes nacen, viven y mueren en esa comunidad. El sacerdote no, el sacerdote está allí hasta que el obispo le diga, te quiero en otro lado. Por lo tanto, el sacerdote está allí como administrador, está allí como una persona que administra su dinero. Yo en esto siempre he sido muy serio y creo que todos mis compañeros sacerdotes lo somos también, ¿Verdad? Yo digo, yo con el dinero de ustedes lo trato como, como lo que es, como dinero sagrado. Y siempre estoy ahorrando, le digo, yo le estoy ahorrando su dinero. Y por eso cuando alguien eh, maltrata algo en la parroquia, no lo, la gente no trata las cosas con, con el debido cuidado, digo, miren, es que esto cuesta dinero, cuesta su dinero. Y usted nos ha puesto a pensar que es una mentalidad. Vuelvo al comienzo del programa, ¿no? Si verdaderamente nosotros estamos conscientes de esto, usted separa una cantidad, le llamamos diezmo, ¿no? Es un concepto bíblico. Y por favor, no diga que esto es algo protestante. Porque si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero no sea ignorante, perdonando la expresión. ...porque el diezmo no es un concepto protestante... ...el diezmo es un concepto bíblico... ...búsquelo y verá... ...la, la cantidad de veces que aparece en Sagradas Escrituras... ...y esto es tomar una conciencia, ¿no?... ...porque fíjense... ...de 10 dólares... ...si es el diezmo... ...es un dólar... ...si... ...es el diezmo de un dólar... ...son 90 centavos para usted... ...y 10 centavos para Dios... ...si son mil dólares... Usted tiene 900 dólares para usted y 100 dólares para Dios, o sea, y para la obra de Dios. Y esto es una cuestión de tomar conciencia. Si toda la feligresía tomara conciencia, y esto no es cuestión de si usted es rico o es pobre. Yo conozco personas en la parroquia que viven de su retiro y diezma. Y es una mentalidad, porque cuando llega el cheque, son 500 pesos, pues ella ser así, el diezmo, ¡pran! ...lo sacan inmediatamente... ...y llega un momento que usted... ...no es un peso porque... ...todo eso... ...se vuelve bendición... ...y esto no es manipulación... ...esto es... ...Biblia... ...esto es... ...Palabra de Dios... ...y la palabra de Dios... ...hace lo que dice... ...y con esta mentalidad... ...del darse... ...de saber que todo lo que tengo... ...viene de Dios... ...y que no hago sino administrar... ...lo que Dios me ha dado... ...y cuando se lo regreso... ...lo que tengo son mayores bendiciones... Eso no es manipuleo, esto es darle el mérito y a la palabra que me lo está diciendo. Y es cambiar, cambiar la mentalidad. San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 12, decía, cambien su mente para que cambie su manera de vivir. Y creo que tenemos que cambiar un poquito la mente de Porque todo el mundo dice, ay, somos, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Pero ¿cómo es posible que si usted sea y diga que usted es iglesia, se comporte como no iglesia? O sea, como que mi tiempo es para mí, yo eh, dispongo de él como yo creo, eh, las cosas que yo tengo son las que yo he sudado. Eso no son palabras, ni esa es la mentalidad de un hombre y de una mujer de iglesia, ¿verdad? Y sobre todo estar atento a las necesidades de mi comunidad parroquial, de mi diócesis. A veces el obispo tiene unos proyectos diocesanos, pues hacernos eh, partícipes, ¿verdad? Porque es la iglesia, esto mismo. Hoy en día tenemos que ponernos a tono con, la, con los medios de comunicación, radio, Televisión, prensa e internet Las dioses si sí tienen que tener esto Porque ya el Papa Francisco lo ha dicho Hay que salir de las cuatro paredes Tenemos que salir al mundo Tenemos que buscar otros medios Ya decía San Juan Pablo II Nuevas formas, nuevos métodos Y hermano, eso, eso clama Y eso exige tiempo, talento y tesoro Exige el tiempo de personas en la iglesia Que son personas preparadas que tienen inclusive doctorados en estos campos de la comunicación, de la transmisión, de ingeniería, de todas estas cosas. Requiere eh, el talento de las personas que lo tienen, que den su tiempo y su talento para que esto se pueda llevar a cabo en las diferentes diócesis, estar disponible al obispo, darle... Eh, Los obispos hay que ayudarlos, decirles, mire, monseñor, eh, yo soy ingeniero de sonido, yo soy técnico de radio, yo eh, soy presentador de televisión. ¿Cuánta gente que llamamos católicos, bautizados, están en la televisión, en la televisión comercial? Pues ofrezcas a su obispo o al obispo a través de su párroco, ¿verdad? Y finalmente, el dinero, el dinero hace falta porque hace falta abrir camino y desgraciadamente Es un mal necesario que muchas veces necesitamos dar dinero comprar medios, comprar tiempo en la televisión a veces una diócesis no tendrá un canal de televisión pero puede comprar tiempo en la televisión comercial piense usted tener un programa de evangelización en lo que se conoce como prime time ese momento de las 8 a las 10 y tener un buen programa ¿verdad? De, de evangelización con gente que es excelente porque los tenemos como laicos aparte de como clero y todo esto tiene que ver con la mayordomía que como les dije al principio del programa no es hacer cosas sino es una visión que nosotros tenemos como iglesia que yo lo pongo como misión para que se expanda el reino de Dios y cada persona de este mundo pueda no solamente oír de Jesucristo, sino conocer su plan de amor y misericordia para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor a usted le dé un corazón como el suyo, un corazón generoso, porque Dios vive para darse, y los que somos de Dios vivimos para darnos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima vez, mientras el mundo gira.